Buenas ideas. Ropa, artículos de viaje para el baño y su automóvil. Buenas ideas en perfumes, juguetes, loza, portarretratos, vajillas, adornos, menaje. Buenas ideas. Decoración, viajes y hogar. Buenas ideas. Precios de importación directa. Uno sur cinco y seis oriente, Talca.